uno estamos hasta las 13ce eh, como todos los días gracias a todos los amigos que se comunican este con nosotros a través de bueno los mensajes como recién este dejó el amigo a través de twitter eh, cuando vamos a una cancha le dice nos escucho todos los mediodías bueno gracias a todos muchísimas gracias por estar hace casi bueno estamos transitando nuestra última temporada en forma ininterrumpida todos los mediodías de 12 a una y este a Ernesto que es uno contra uno, como también agradecemos a los jefes de prensa, a Jessica Fuente en Boca, a Alejandro Zonich en Ferrocarril Oeste, que siempre nos dan una mano por el tema de las entradas, las acreditaciones, y que nos facilitan el trabajo, independientemente de las órdenes que después puedan llegar a tener. Nos vamos a corrientes, porque ahí está Sebastián González, eh, técnico de San Martín, anoche San Martín le ganó a Olímpico 86-73, ...en una serie que parece que va a ser larga y que va a tener momentos cambiantes el primer olímpico ochint 76 son dos equipos que se conocen mucho que son muy parejos y por eso vamos a la consider cómo te va sebastián quecio buen día hola buen día bien bien acá estamos vos bueno eh, te sufre no con una, con un rival tan parejo y tan tan de fuerte como olímpico Eh, sí, sí, se disfruta la, la competencia, uno aprende eso y seguro que un rival tan exigente, tan bueno, sabe eh, que te hace saber que nosotros tenemos que jugar muy bien para ganar, jugando bien no nos alcanza y a ellos tampoco, entonces seguro que hay que dar calidad y mejorar constantemente en cosas porque la verdad es una serie... Muy linda, con muy buenos jugadores y dos planteles que en momentos del año han jugado bien los dos, ¿no? Seguro. ¿Y, y qué diferencias sobre el primer partido a este? Parece que el primer juego eh, en el Anolímpico fue más apretado y ayer San Martín sacó una, una mayor diferencia en el arranque del partido. Sí, fue así. Ellos mantuvieron el... El control del partido el primer tiempo el otro día pero no nos habían sacado una diferencia definitoria. yo creo que el segundo tiempo ya jugamos mejor me gustó mucho la defensa del del último cuarto del partido uno no yo creo que ahí encontramos la intensidad justa eh, necesaria la lasión para poder jugar ni tan blandos ni ni pasado de vuelta viste un nivel óptimo digamos para para poder hacerlo bien, y bueno, el partido ayer empezamos con ese piso, tratando de imponer nuestra defensa, lo cual nos permite correr y nos permite eh, ser eh, lo que mejor fuimos en el año, un equipo de transición, de contraataque, con buenos espacios, que se pasa la pelota desde ese lugar, así que lo hicimos caer en muchas pérdidas, y la verdad fue... Fue productivo, yo creo que jugamos un gran gran primer tiempo sacando una diferencia que después fue juego, ¿no? Y en el segundo tiempo ellos fueron los que buscaron, los que tuvieron intenso y dominaron dominaron el juego, pero bueno, habíamos sacado más de 30 puntos y, y bueno, no siempre tuvimos el control del resultado, no tanto del juego en, en el segundo tiempo. Pero sí del partido porque ya han sacado una gran ventaja en el primer tiempo. Sí, sí, fueron 37 puntos y después ellos nos ganaron por 20 algo el, el 24 puntos o 22 puntos del segundo tiempo, digamos, sabiendo que bajamos un poco el ritmo y hacíamos ofensivas tan largas, no jugábamos a lo que nos sentimos cómodos sino no tuvimos un poco el control y ellos son los que proponían eh, esa intensidad de ir a buscar, que fue fundamental para nosotros al principio del juego, y ellos así fueron pudiendo ir descontando un poco la, la ventaja, pero que tuvimos controlada para poder definir y que, da, que es el segundo punto para nosotros. Y es una serie realmente muy pareja, ¿no Sebastián? Donde los detalles y donde las ventajas que se puedan sacar desde el arranque mismo del partido son fundamentales, ¿verdad? Sí, sí, con un, para mí fue un partido atípico, esa diferencia me parece que no va a haber en en otro juego así tanta diferencia. Eh, lo cual se puede controlar, si si iban a ser más parecido al primero de de que se defina eh, en detalles como decisivo en momentos. Yo creo que el último cuarto estábamos empatados desde el primer partido, estábamos empatados y quedan dos minutos y medio y ellos metieron Eh, tres conversiones, un triple y dos dobles en los últimos segundos de la ofensiva. O sea, tiraron y sonó el reloj y, y entró, digamos. Entonces, en esos puntos también por ahí se se termina definiendo esto, que, como te digo, es muy parejo y cualquiera de los dos equipos tiene que jugar muy bien para ganarle el otro. Está muy bien. Y, y, y en cuanto a, a las localías... este ¿Influye mucho el tema de ser local o visitante acá en esta serie. Si es por el año, te digo que no, porque ellos nos habían ganado dos acá y nosotros ganamos uno allá y el otro tuvimos el control, fuimos a suplementario y lo perdimos en suplementario un de equipo un partido que teníamos eh controlado, o sea, en, en la fase regular las localías no fueron las predominantes, el control se ganaron tres partidos de de visitante, tanto ellos como nosotros. Eh, seguro que uno en su cancha se siente mejor Y los récords de los dos equipos los ameritan Pero me parece que los dos equipos tenemos jugadores Que saben jugar de visitante, que tienen presencia Que son jugadores, como se dice, de playoff Que disfrutan de estos momentos Que es su ambiente jugar playoff Y entonces en estas eh, canchas difíciles Yo creo que nosotros también podemos Eh, ganar el visitante como lo demostramos en el año y ahora lo queremos hacer en playoffs para para bueno para ir por este tercer punto no está claro que fueron el dominador de la conferencia norte siendo el primero con amplitud pero da la sensación que olímpico es un rival que les cae incómodo no teniendo en cuenta que le sacó los dos sus invictos en corrientes y de un modo de los seis enfrentamientos le ganó cuatro Sí, también le ganó los resto de visitante. El olímpico me parece que es un equipo que está preparado para esto, está preparado para estos momentos, eh, un equipo que ya venía jugando junto, que ha vivenciado eh, momentos decisivos, entonces tienen sed de revancha en alguna situación, tanto sudamericana como en la liga pasada, más a eso se le metió, agregó Vosquia, que es un jugador que, que se siente bien eh, en la situación y algún cambio de, de extranjero, no y se fue modificando un poquito, pero con la misma base de jugadores. Eh, seguro que nosotros perdimos dos partidos del año del local y los dos contra ellos es es mucho mérito de, de ellos también y no es el, el equipo que nos cae más cómodo pero seguro que en playoffs jugas contra los mejores y, y bueno ten que estar preparado sabemos que ellos nos nos encuentra vulnerable en algún momento en algunas situaciones que bueno nosotros tenemos que corregir no cuando sos vulnerable o está enfermo el remedio lo tomas con más ganas entonces corregir ahora es lo que tenemos que tratar de hacer para ir a buscar eh, eh, este este segundo punto que sería para dos me parece y es un punto muy muy clave no crees que le juego una mala pasada el tema del parate dice uno preguntarte cómo está reinnaldo garcía eh, el parate viste yo veo que después logramos la intensidad rápido y como te digo el último cuarto lo terminamos jugando bien por ahí es una cuestión que, no sé si los tantos días, porque fueron 20 22 días y si se hubiera jugado como antes eran eh, 12, 13 días, se tiró una semana, ¿no? Eh, sí, eh, sí, el encontrar el nivel óptimo de tensión nos costó que por ahí no sé si es eh y eso no lo vamos a ver no es decir por tantos días o por no haber jugado playoff antes y te tenés que meter y ese partido siempre cuesta al equipo que descansa porque el otro equipo ya viene de de de una serie anterior fuerte jugar como playoff y a vos te te cuesta meterte eso nos costó no sé si es por tantos días o por no haber jugado la serie como pasaba en ligas anteriores que jugaban un poco más cerca no y Reinaldo García ayer estaba disponible para jugar eh, sintiendo un poco de dolor tuvo una esguince en la última práctica que hicimos con el equipo en la primera jugada eh, se torció sin pisar a nadie, fue fue solo así que una desgracia pero bueno, él está trabajando y ayer había trabajado duro, soportando el dolor eh, para para poder estar decidimos tal cómo fue el juego, que que no cuelgue y bueno, que pueda estar sobre todo eh, mejor porque van pasando los días, van mejorando para para el partido que viene. Y cómo se plantea, independientemente de que va a ser un juego duro, seguro, como todos los juegos de postemporada y más entre dos equipos que son tan parejos, Seva, como como San Martín y como Olímpico que están construidos y están pergeniados para para jugar la final de la conferencia, digo ¿cómo se plantea ese tercer partido, ese tercer punto de la serie, donde bueno vas a jugar a, de visitante a un estadio como Vicente Rosales? Sí, me parece que en estos momentos eh, no hay misterio, y nosotros tenemos que ir a hacer eh, lo que hicimos bien todo el año, sabiendo que está Olímpico y no nos no, no va a dejar hacer eso. Pero nosotros nos siempre planteamos los partidos para llevar a cabo lo, lo mejor que pudimos hacer y por eso fuimos los los primeros de, de la competencia. O sea que lo propuesto salió bien muchas veces, entonces eh, estas situaciones eh, es la que vamos a llevar a cabo. Defensas alternantes y tratar de, con esto, hacerlo equivocado a Olímpico y, te, y tener pelotas para para poder correr el contraataque, es clave. La diferencia de puntos de contraataque con Olímpico nuestra tiene que ser un punto que nosotros, por cómo han jugado los dos equipos, por estadística y por el estado de ánimo que genera, para nosotros es muy importante. Entonces es una situación que tenemos que buscar desde el lado defensivo, desde el lado de, de que ellos no estén cómodos, para tener esa diferencia de contraataque. Después del 5 contra el 5, viéndolo ser y ver los partidos que juega con los olímpicos, donde puede ser predominante, que yo creo que Good eh, en el poste bajo eh, marca una tendencia eh, con William, que si bien es un intimidador, me parece que ya en el partido ayer y en el anterior también, eh, en el poste bajo uno contra uno, ya vivimos que... Ellos tienen que, que ayudar y bueno me parece un un punto bastante clave para nosotros no se va y, y, y en cuanto a, a lo que vos vas a proponer en ataque también lo mismo de siempre no o sea no hay muchas cosas para agregar en un juego de post temporadaorada después de tantos partidos partido de, de serie regular confiar en lo que venís haciendo durante todo el año y por ahí ajustar si ves alguna situación diferente porque por ahí Cuando vos los enfrentaste por ahí no tenía a Cailamo o por ahí no tenía alguna jugada que, que, que sí la tiene ahora, pero no mucho más Seguro. que eso, ¿no? una propuesta que vas corrigiendo partido a partido. <risas> Ellos eh, empezaron este partido primer partido cambiando la defensa Boqui sobre Mainoli y el 4 Sanesi, o sea, Guaita más sobre Aguerre y bueno, también viendo el, el provecho y la situación que que le podemos crear ventaja eh, desde ese lugar también, y seguro. Y ellos también interpretan la defensa del pick and roll, y ayer intentaron jugar eh, de otra forma de acuerdo al nuestro, pero son pequeños ajustes que la mayoría en el año te han tocado vivir. Te han tocado tener esas experiencias que hoy te lleva a refrescar alguna cosa, a traer una situación para cambiar dentro de tu ofensiva muy raro que, que agregues dos o tres cosas nuevas, por lo menos que nosotros agreguemos, por ahí hay equipo que lo hace porque eh, sabemos que de esta manera nos fue bien, confiamos en lo que tenemos y es donde creo que los jugadores se sienten más seguros eh, sin cambiar tanto los esquemas por un resultado como el primero o, o algún momento del partido, sino no Eh, ...estar concreto y que esta adrenalina... ...que este entusiasmo... ...que esas ganas que te producen los playoffs estén ...ten bien encaminadas en las cosas puntuales que... que ...bueno, ya que debemos tener aprendidas, ¿no? Claro. Sebastián, bueno, lo mejor para lo que viene... este ...no va a ser fácil, como no le va a ser fácil a... ...a Fernando Durón, el olímpico de la banda... ...se van a encontrar con el equipo número uno de la temporada... ...el serie está uno a uno, ayer 86 a 73 gran trabajo de Jeremy Wood, con 26 puntos y 4 rebotes, a recuperar a, a García y, y lo mejor para lo que viene. ¿eh? Dale, muchas gracias, eh, hasta luego. Un abrazo. Sebastián González, el técnico de San Martín de Corrientes, San Martín de Corrientes, que para la temporada que viene, ya que estamos, tiramos cosas.